Para toda mi gente bonita Su compa Karim León Jálese plebes <música> Quisiera morirme en una buena piedra, porque estoy de amarte atrajo problemas. A través del vaso y yo quiero tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción grande que he tenido lo que tú me distes te daro tus alas la pena? Lo a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo Y pa que sepan como Rujo León su compa Care León viejo ¡Vámonos! dinero tú sabes de cada año nomás por las de vidrio.